el señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por senderos de justicia, por el honor de su nombre, a pesar de que camine por, por valles, valles de, de tinieblas, nada, nada temeré, porque tú vas conmigo, tú hará Tu callado Calle. me conforta. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida en la casa del Señor por siempre Amén